Como un faro solidario y compañero, con un aire aguerrido y fraternal. Bueno, cantando el alquillú por acá, vamos a recibir al Alejandro Lloris, al, al, Alejandro, al topo. Al topo, Alejandro Llorif, ¿cómo andás? El topo? gestor del, del Suri. En el este gestor cultural es, también. Es un gestor cultural. Bueno, Me va a odiar porque le digamos así. Pero... Y, y gestor bueno, gastronómico dí... también. Y gastronómico. <risa> Buenos días, Ángeles Hernández, a toda la audiencia. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Bueno. Disculpen que lo estamos atendiendo por teléfono en la calle. No, no nos dio para llegar y no en hora al estudio. No pasa nada. <risa> No pasa nada. Pero no, bueno, pero, quería... Pero hay sí. mucha cosa... Eh, a mí, te digo, la verdad me sorprendió las propuestas que han tenido desde allí, desde el parador, que uno se acostumbró a que era el verano y en turismo, yo qué sé, y alguna fecha más, mm. que íbamos al Quillú, pero ahora estamos invitando para otras cosas, unas cuantas y variadas, que está muy bueno el movimiento que está teniendo allí todo en el entorno del Parador Suri. Bueno, eh, estamos en vacaciones de invierno claro. en, en estos momentos, el, el complejo está trabajando a pleno, digamos, con el con el camping, con, con el hostel junto al Parador, con las casitas detrás, que ahora le hemos incorporado televisión por cable, ¿verdad? Este, a esas casitas tenemos las las cabañas la cabaña grande la cabaña de mar y como conocen y las trisisas son las tres cabañitas que están este, así al lado en la zona del camping este, bueno to, toda esa opción está pero además eh, estamos preparando uh, una actividad para el próximo domingo que además Terminan las vacaciones, pero además eh, terminan, pero no terminan el domingo, porque sí. es, es un fin de semana largo, claro. esto, cuando tenemos feriado no laborable el lunes. Y estamos preparando para las 3 de la tarde, los fines de semana, recuerden que estamos abiertos con el parador. ¿Eso eh, siempre? Eh, sí, sí, habitualmente ah. el, habitualmente los sábados y domingos estamos con el parador abierto, eh, con, con una opción más reducida que en el verano, ¿verdad? Este, también con un equipo más reducido, por supuesto, pero es una opción para ir a, a comer algo, a tomar algo, a, a dar una vuelta por allí, tener donde parar. Pero bueno, para este para este próximo domingo, domingo 17, estamos preparando para las 15 horas la proyección de la película Mateína. Ah. Es, es una película uruguaya, este, yo creo que, que en las partes... Culturales de la radio han estado analizando esa película estuvimos también. Estuvimos hablando con el actor, <tose> con el protagonista? El protagonista, con el Moncho Licio, estuvimos conversando hace un tiempo. Es una ah. muy buena película, muy diferente. Sí, una película, eh, digamos, este, que se está proyectando en estos momentos, que está girando. Esto es, este, es una actividad conjunta con la producción de la película en donde vamos a armar un cine popular, así en el Salón de Eventos del Suri que está detrás del parador. Claro. Este, se va a armar como, como cine, se va a proyectar la, la película, Este tiene una este un bono para entrar este a pesos populares, de 50 pesos, que, este, que es básicamente para, para solventar lo, los gastos de, de distribución de la película este y bueno y después vamos a estar allí, y vamos a tener esas 15 horas eh, este, con el con todo el equipo del parador vamos a estar preparando además este como en los cines y en vacaciones verdad este, con claro. pop, con churros, con jugos de, de frutas, con chocolate caliente, té, café, no, no. este, además de bueno, este la carta Del, ...del Parador... Esa, ...esa es la actividad que estamos... ...invitando... ...nos han preguntado ya... ...quienes se han enterado por... ...por las redes sociales de, ...del Parador Sur y demás... ...si salen... ...este... ...locomociones de Montevideo... ...no es el caso de las excursiones que organiza la radio... ...esto claro. es una actividad... ...del Parador para quienes quieren estar por allí... ...pueden ir a pasar el día... ...pueden ir a hospedarse una noche pueden bueno si quieren dos o tres días este, bienvenidos van a van ser a por así pero bueno también ya se están armando gente que, que tiene vehículo y que quiere ir este que pueda llevar a, a algún compañero más que que quiera que quiera ir ese día este o sea para eso es la familia de la 36 así mismo este los compañeros se pueden a arreglar para para estar visitando y, y no perderse esta esta oportunidad que realmente es un precio muy popular, sí. este es un, es un esfuerzo que, que se hace desde el parador y que se hace también desde la producción de la película y, y bueno, este, esperamos la mayor concurrencia. Esto sí. es ahora en el mes de julio. Sí. Esperate un poquito, lo de la sí. película, que le recomendamos a la audiencia que no la haya visto, porque se ha dado en salas de cine acá en las principales, ¿no? Sí. Sí, Para que claro. no la haya visto, eh, realmente vale la pena, es una película. Se llama Mateína, porque tiene que ver con el mate. Eh, se filmó el año pasado y se está como ambientada en el año 2045, Entonces, van a ver al Uruguay igual que ahora. Uh -huh. que El Uruguay cambia de despacito, ¿no? Bueno, el Uruguay rural, porque andan disparando de, de los que quieren... Está prohibido el mate. Claro, en Uruguay está prohibido el mate en el 2045. Y entonces hay que andar contrabandeando. Y, y yo te paso un poquito, hacen señas y cosas por el estilo. La gente se junta. A, aparece mucha cosa, ¿no? Pero es una película muy buena. Esta semana vamos a estar hablando con uno de los directores, con Pablo Abdala, eh, para que nos cuente más sobre la película. Pero es muy buena, muy diferente, y no se la pierdan de ver, eh, no porque sea uruguaya, sino no. porque es muy buena la película. Sí, sí, Por supuesto sí. también porque es uruguaya, ¿no? Pero es muy buena la película. Sí, imagínense que ahora estaban dando las noticias de que somos este líderes, continentales, en, en consumo de drogas y demás. Sí. Esto creo que la, la película, este, nos, nos pone si, si, el, si el mate fuera considerado prohibido, ¿no? Como, claro. y, como, como si fuera un, una droga. Imagínense sí. la cantidad de adictos que tendríamos en, en el país y el mercado. Que bueno, claro. a partir de ahí se desarrolla la historia de estos dos personajes. Sí, sí, es, es muy, está muy buena, muy buena la película. Bueno, pero va a haber otra, ya hay otra convocatoria para después. Bueno, eso ya vamos marcando para la, esta propuesta que estamos haciendo en invierno, los domingos, este, vamos a dar un descansito después por el mes de julio, con el complejo siempre abierto, con el parador trabajando los fines de semana, pero de actividades, hasta el domingo 14 de agosto, en el cual proponemos un almuerzo show, es lo que se suele hablar de la cena show, esto es un almuerzo show, Ahí va. este, que vamos a contar con María Elena Melo, como se ha presentado ya en el sur y últimamente sí. en frío, junto a Raúl Saavedra y, y, Rodrigo. Eh, y Rodrigo Rincón, y junto a, un, a al dúo Jugulares eh, de Florida, ¿Mm? eh, compuesto por Hugo Cabezas y... Luz Uraima eh, Ramírez, este, un dúo muy lindo, muy creativo, que están tocando junto con, con María Elena Melo. este, Así que eh, tenemos esa propuesta, es para el domingo 14, desde el mediodía, desde las 12, domingo 14 de agosto. De agosto, exacto. Pero, ¿Qué es el día eso niño, me parece, ese día? Seguro. Está. Tan, también va a ser en la sala de... en el salón de eventos del Suri, pero ya no va a estar distribuido como un cine, sino como... como un, sal, un, un salón con mesas, entonces la capacidad sí, va a ser sí. menor. Por tanto, no tiene que ser desde ya, pero ya a quienes les interese, este, les conviene ir reservando para, para esas fechas porque los lugares... Todavía en invierno vamos a trabajar en en el salón cerrado y los sí, lugares van a ser limitados. Así la propuesta es el espectáculo, los dos espectáculos, el de María Elena Melo y el del dúo Jubilares, que llegan desde Montevideo y desde Florida. Y vamos a tener una, un, un almuerzo, Este, el, el ticket de 500 pesos, incluso el almuerzo que va a ser... Asado y chorizo estofados, con una receta especial del suri, acompañado con timbales de arroz. Este Y bueno, este a, allí tienen el, el plato y el espectáculo, después cada uno Ay, bueno. va a estar acompañado con pan casero y después cada uno podrá beber... Este, lo que quiera, y van a ver ¿Y para que también? vayan anotando y se vayan reservando el 14 de agosto, pero la primera invitación es esta, para este domingo 17 de julio, que para es este, a las 3 de la tarde. Es, es la bien tarde. accesible en precio, es bien accesible el día, es bien accesible la hora. El precio es 50 pesos que, la entrada, es nada. Que nos acompañen para para hacer este hacer posible este, esta apuesta que hacemos En este fin de semana. ¿Y va a haber pop y todo? Sí, por supuesto. ¿Qué lo tiró? Y dijiste que va a haber otras cosas, chocolate, cosas de esas, ¿no? Sí, té, café, churros y, y toda la carta del parador, por supuesto. Bueno, así que se pueden hacer completas. Para llegar a las 3 de la tarde no tienen que madrugar, para los que van ah. más de lejos. Sí. Para volver no va a ser tan tarde porque empieza a las 3 de la tarde. O sea, tienen todo a favor. Precioso. Preciosa jornada. Bueno. ¿Ah? Topo, seguiremos invitando a la audiencia entonces de acá el domingo y bueno. antes del 14 de agosto, por supuesto, vamos a conversar. Bueno, y también les queremos comentar sí. que ya están abiertas desde el, desde el comienzo de este mes, desde el primero de julio, las reservas para la próxima temporada. Sobre todo eh, quienes tienen interés en, en los días más cruciales del, del verano o en las fiestas, donde después no se consigue... Buenas opciones y a, y a buenos precios. Hay gente que va a pasar este, las fiestas ahí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hay que anotarse desde y, ya, claro. Y, y ya hay reserva Y a quienes les interese, bueno, para comunicarse con nosotros, 099-120064. 120064. Ahí está. este, Si no, los podemos atender en el momento... Que nos pueden se pueden comunicar por whatsapp también, que así tenemos el catálogo nuestro, una forma muy amigable de ver las, las fotos y las características detalladas de cada una de las opciones para elegir a donde quieren venir este, ya están abiertas las reservas y estamos con, con precios promocionales para quienes les interesa y tienen la posibilidad de reservar desde ya también hacemos esa, esa ese plus de que les dejamos al precio de las últimas dos temporadas. Claro. Este. Eh, eso, ¿Y van a reserv, van a, a mantener precios? De, el, el que reserva ahora a, a, queda con a, ese a quienes precio. quienes reserven en, en, en este mes y durante el próximo mes, ya. mantenemos los precios de las temporadas pasadas. Muy bueno. bien. Bueno, Topo, hasta la próxima. Gracias por atendernos aunque fuera a la calle. ¿eh? Bueno, gracias a ustedes Por difundir y los esperamos a todos El domingo a las 3 de la tarde En el Salón de Eventos del Sur Y para ver Mateína bueno. La película de tu Nos quedamos un escuchando un poquito de la de la banda sonora eh, La canción El Campamento Precisamente de Mateína uh -huh.